de presentarles a mis amigos muchos ya los conocen pero para mí es un honor y un privilegio tenerlos a ellos a mi lado ellos no son mis músicos son mis amigos y, y el extra es que tocan súper chévere y el extra, extra, extra es que las esposas los dejan viajar conmigo y ya todos están casados por eso tienen la sonrisa de oreja a oreja ¿no? ah bueno claro, claro, claro invitado de nosotros amigazo del alma bueno en el bajo les quiero presentar a mi compa max Zúñiga ¿listo Mike? dale papá